El gusto de recibir a nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Sereta, que uno se obliga un poco a decir quién es, porque antes era necesario estar diciendo, ahora Juan Sereta lo conocen todos, eh, muchas veces nos consultan, no sabés si Sereta estará con esto, sí. pero acá está este docente, abogado, un hombre con la camiseta de la Universidad de la República, ¿cómo está Juan? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, eh, nosotros con muchos temas para conversar contigo, queríamos pasar por algunos de ellos elegíamos los temas ambientales en el arranque porque eh, tanto el tema del agua, que ha, no para de crecer eh, el tema del agua, como otros proyectos ambientales, uno tiene la sensación de que estamos, el territorio nuestro está como muy comprometido. ¿no? Entonces empezar por Arasatí, que no sé si coincidís que pueda ser el, el más pesado, pero también ver lo que, en qué está lo de Punta Ballena, que ha generado tanta inquietud y movilización en, en vecinos de muchos lugares de la costa. Eh, ¿Vos coincidís con esto? ¿Podemos estar comprometidos como territorio? Sí, yo creo, yo creo que sobre todo este, en los últimos años, pero, pero tampoco es una cuestión que sea solo de los últimos años, eh, venimos este, enfrentando un, un modelo, digamos, de de desarrollo medido solamente en términos económicos, eh, en muchos casos con prescindencia de, de, de, del impacto ambiental de, de esos proyectos. Eh, nosotros desde la facultad siempre hemos tratado de, de, de, de luchar por, por contribuir a un modelo de, de desarrollo sustentable eh, donde lo ambiental sea una, un requisito, una condición para, para cualquier proyecto de desarrollo económico. Y bueno, en ese sentido, el aporte nuestro es solamente algo jurídico. Este, mucho más compromiso les cabe a todos los compañeros de Facultad de Ciencias, del Cure, etcétera, etcétera, de distintos servicios de la universidad que, que bueno, que son, que tienen el conocimiento en materia ambiental, ¿no? Creo que además, este, si bien eh, el riesgo ambiental se da prácticamente en todo el territorio nacional, en, en los proyectos que, que allí se pretenden instaurar, eh, la zona de la costa es como la más complicada por lo menos en estos últimos tiempos. Eh, y en ese sentido, eh, el riesgo de, del sistema costero nuestro, de casi los 700 kilómetros de costa que tiene Uruguay, este, está presente eh, constantemente con distintos proyectos que van apareciendo. Algunos megaproyectos como puede ser Neptuno satí y otros más pequeños, pero que pero que generan un, un impacto muy fuerte y ponen en riesgo pequeños espacios, pequeñas comunidades o localidades de sí. distintos lugares de la costa, ¿no? ya sea Maldonado, Rocha, San José, etc. Sí. Eh, da, de todas maneras, la impresión de que como nunca eh, ha sido necesario, es necesario, que confluyan allí los esfuerzos de los ambientalistas desde la universidad misma, eh, pero también desde lo jurídico, porque acá hay un tema de derechos, eh, varios dirás vos, nos podrás decir vos, pero que necesita un trabajo conjunto, ¿no? Por supuesto, pero pero además, desde el punto de vista del derecho, para nosotros, a mí el tema ambiental me interesa muchísimo, porque para el mundo del derecho es un desafío. Eh, sobre todo es un desafío pensar eh, lo ambiental, salirse un poco del modelo de considerar lo ambiental como un derecho humano, es decir, como el derecho humano de las personas a vivir en un ambiente sano, que eso ya está admitido, recogido en todos los instrumentos internacionales, sí. en, se puede decir que en la constitución también. Pero el desafío es también mirarlo ambiental no solamente desde esa mirada antropocéntrica ¿no? que pone al ser humano como centro de todo en el universo eh, y empezar a, a considerar la posibilidad de establecer derechos desde un paradigma biocentrista ¿no? y, y que no tenga solamente al hombre como centro. Es decir, por ponerles un ejemplo, si, si estuvieran por extinguir las ballenas y las ballenas no tuvieran ningún impacto ni vinculación con la vida del ser humano, ¿dejaríamos que se extingan? Claro. Entonces eh, creo que, que es necesario también empezar a mirar desde el mundo del derecho, desde otro paradigma donde donde no solamente las personas tienen derechos o donde no solamente interesa conservar lo que a las personas les sirve, sino pensar este, en la conservación en términos de planeta, en términos de, de, de, de todas las especies. Eh, y esto, y esto no, no es tan, este, es más desafiante todavía que pensar, eh, pensarlo desde el lugar del ser humano en, en aquello de tengo derecho a, un, a un, vivir en un ambiente sano, que sí. no por supuesto que también es reivindicable, ¿no? todos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, pero a veces estaría bueno pensar y nosotros estamos más, más o menos en esa línea de, de, de que el ambiente merece ser cuidado, no solamente en tanto repercuta en la vida del hombre. Ahora, ¿hay como una avalancha de proyectos este que afectan el medio ambiente en estos to, en estos últimos años en general? digo? O, o, ¿Qué lectura se hace de todo esto? Porque parece que permanentemente hay un proyecto tras otro y hay que enfocarse en todos los proyectos y analizar, y, y analizar lo legal y ver la, la parte de lo que es el medio ambiente y todo, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué? Bueno, yo creo que, que lo que hay sí es un, un desvelo por, por el desarrollo económico, por generar obra, por generar puestos de trabajo, por generar... Este, actividades económicas que, que, que redunden en, en empleo en ingresos etcétera el tema es que, que eso no puede ser a costo de cualquier cosa no no, no, no, no es posible eh, que solamente porque vamos a aumentar el empleo porque uh -huh. vamos a generar este, una porción de riqueza con una obra eh, arrasemos con todo el ambiente a cambio de eso ese es un poco el desafío yo lo, lo que lo que creo es que la política en los últimos años ha atendido a, a, en aras de, de hacer obra en aras de generar este trabajo, cosa que es bienvenida, eh, hacerlo a cualquier precio, ¿no? hacerlo a costo de cualquier cosa, e incluso en los últimos tiempos, incluso este, despreciando la voz de la ciencia, ¿no? la uh -huh. voz de los científicos, la opinión de los científicos. Ya no ignorándola, sino incluso despreciándola. Este, y eso es preocupante, ¿no? si nos apartamos de, de la voz de la ciencia, de la opinión de los científicos que, que, bueno, que han dedicado en muchos casos su vida A estudiar estas cosas... Eh, ...seguro que vamos por mal camino. Pero hay es que hay un vacío legal... ...para que vengan tantas empresas internacionales... ...a instalarse acá... ...y que se le permita... ...por aquello que capaz que solo quedaba en la teoría... ...de que tenemos el Uruguay natural... ...y bueno un montón de cosas más... ...pero llegan las empresas... Contaminan los recursos naturales, que hay un vacío legal, habría que trabajar en eso, porque la gente le llama la atención justamente ese tipo de cosas, cómo vienen permanentemente los distintos proyectos internacionales a instalarse en el país sabiendo el perjuicio que, que, que genera, ¿no? Bueno, yo creo que ahí este, nuestro sistema, si bien tiene normativa que prevé controles ambientales, <coughs> hemos, hemos diseñado un sistema que tiene, que, que permite algunas trampas o permite eh, algunos este algunos esquives, digamos, a los controles. El primer lugar, en primer lugar, este, tenemos un, un, un defecto este, claro y es que eh, los estudios de impacto ambiental se realizan solamente para los proyectos que reciben determinada categorización. Entonces, ese ya es un primer problema porque eh, alcanza con categorizarlo en el, en el, en el espacio, en el, en el escalón claro. donde no se requieren estudios de impacto ambiental para que no se hagan estudios de impacto uh -huh. ambiental. Ahí ya tenemos un problema. En La categorización es la primera trampa. Y después, este, nuestro sistema también en el diseño estructural establece que el, que el estudio de impacto ambiental lo haga el interesado en hacer la obra. Entonces, no es que lo hace el estudio de impacto ambiental no es que lo hace ni la universidad, ni, ni el Ministerio de Ambiente, ni los técnicos del Ministerio. Lo presenta el interesado en hacer la obra. Obviamente que el interesado en hacer la obra, el estudio de impacto ambiental le, le, le da convenientemente. Sí, sí. Este, y, y bueno, y no siempre, y, y todavía... En ese modelo, cuando aparecen objeciones del lado de la ciencia, del lado, en este caso de la Universidad de la República, este, despreciamos la opinión de la, de la ciencia. ¿no? Entonces, eh, un, un sistema que funciona así, ignorando a nuestros científicos, eh, con impacto, con estudios de impacto ambiental que son hechos por los propios interesados en hacer la obra, y con categorizaciones de cuestiones que, por la vía de excepción o por la vía de la categoría, no requieren estudio de impacto ambiental, bueno, el resultado es este, ¿no? el resultado es el que tenemos ahora. Sí, se están ofreciendo, incluso acá estuvo, yo no me acuerdo ahora, que es, eh, hubo gente del ámbito científico diciendo, nos ofrecemos, sí, sí. no era para este tema, era para otro, uh -huh. nos ofrecemos asesorar cuando definen las políticas bueno, ¿no? del gobierno. fíjese ustedes que eh, tenemos dos casos claros, uno en el caso de la Rambla de Punta Colorada, donde sí. este, las autoridades no solamente se opusieron a la declaración de los científicos en ese expediente, sino que además los denunciaron penalmente, ¿no? Una persecución a los científicos para que no Uriot, vuelquen. Eh, y, no, en ese caso fue a, a Panario y a Feo, a, a, a dos, de dos de profesores grado 5 sí, de la sí. Facultad de Ciencias. Y ahora tenemos en el caso de Neptuno Arasati también la oposición de, de OSE y del Ministerio de Ambiente a que los profesores Ubriot y Agnar eh, puedan declarar, puedan dar su visión, puedan mostrar este lo, el resultado de, de, de una vida de trabajo y de investigación sobre, sobre el sistema costero. Es decir, eh, estamos hablando de profesores que tienen publicaciones internacionales reconocidas. Las publicaciones de estos dos profesores se leen en el mundo. O sea, el impacto del cambio climático en las costas como la uruguaya, el, el documento elaborado por estos profesores, es materia de estudio en el mundo entero. No es, no es una, una clase como la que puedo dar yo en la Facultad de Derecho con mis alumnos. Es, es un material elaborado al mayor, con el mayor rigor científico. Bueno, cuando los tomadores de decisiones ya no solamente eh, ignoran a los científicos, sino que además hasta los persiguen, los desprecian, eh, se niegan a escucharlos, bueno, vamos por mal camino seguro. Sí, claro, claro. Le, no es porque se diva, se deba decir amén a todo lo que este determinado científico diga es porque lo que se necesita es un debate de calidad, con insumos de calidad. ¿Qué insumos de mejor calidad nos pueden aportar que los científicos que han dedicado su vida a estudiar eso? Después podemos discutir con ellos, traer otros científicos que opinen claro. distinto, etcétera, etcétera. Tiene que haber un debate, pero si lo que vamos a hacer es este taparles la boca para que no opinen, evidentemente los resultados nunca van a ser buenos. Y estamos pagando ya las consecuencias de muchas de estas cosas, ¿no? Eh, eh, gravemente las estamos pagando y ahora... Es como que no hay un aprendizaje tampoco. Bueno, el problema es que eh, ocurre muchas veces que los daños ambientales no son algo que se produzcan, salvo catástrofes enormes, ah. no son cosas que se produzcan de un día para el otro. Entonces, eh, nos, a nosotros nos pasaba con, con el caso de Punta Colorada. O sea, Punta Colorada, en el caso de que se continuara con estas obras que aumentan la superficie rígida sobre el sistema de dunas, eh, se va a quedar sin playa. ¿Seguro? O sea, no va a tener playa de arena. Ahora, eso no va a pasar mañana, no va a pasar el verano del 2025 eso va a pasar dentro de 10, 15 o 20 años, eh, ya no habrá playa en Punta Colorada. Entonces, a veces es difícil eh, tomar conciencia de daños que son acumulativos y que requieren un periodo de tiempo que es cortísimo en términos de la naturaleza, pero, pero parece muy largo en términos de vida de las personas, o de gestiones, o de periodos de gestión, ¿no? Por eso, tendría que haber una definición primero de, de confiar en, en lo que estudian, en lo que te están advirtiendo. Claro, y, y tener una mirada este, no en los términos de mi periodo de gobierno, tener una mirada en términos de, de naturaleza, ¿no? sí, en claro, términos de planeta. Claro. Hacemos la primera pausa y después seguimos conversando con el doctor Juan Sereta, 099-326-381 para los mensajes. Seguimos conversando con el doctor Juan Cereta. En esta mañana tenemos algunos mensajes de los oyentes. Gustavo dice, buenos días. Un gusto escuchar al invitado. El Instituto Jurídico de la Facultad pregunta, ¿no podría hacer algo contra la abominable práctica de la sangría de yeguas? Gracias, dice Gustavo. El doctor Guillermo Chiflet también se comunica, dice, buen día. El tema, desde otro punto de vista, el ser humano no debería ser es centro, sino parte del ambiente. Más gracias a las lombrices, insectos, abejitas y otros animales que durante millones de años han modulado el sutil equilibrio del ambiente y gracias a ello nosotros podemos vivir, respirar y comer. Si esto sigue, nuestros nietos y bisnietos la pasarán muy mal, quizás peor, dice el doctor Chiflete en este mensaje. Cecilia dice, buen día, qué buena entrevista. Para cuidar el ambiente se necesita una ciudadanía consciente y activa y sobre todo un Estado que seleccione cuáles emprendimientos realmente respetan nuestros recursos naturales, afectación de suelo, cursos de agua, fauna y flora. Lamentablemente prima la entrega y se permite el lucro y saqueo por encima de todo, con el verso de siempre de que son grandes inversiones y traen empleos. Saludos agradecidos al doctor Juan Cereta, dice Cecilia en este mensaje. Y Marcelo Figueira manda un audio. Buen día para, para, para ustedes y mirá, estamos a punto, y te lo cuento de ir a BPS este, para hablar con, con las doctoras de enfermedades raras y este, no sabemos si entre hoy o mañana debería, deberían darnos el medicamento y felices, felices porque este, más allá de que todavía no hay una decisión. Este, concreta lo que ha conseguido este Cereta y su estudio es que Gonzalo pueda, pueda empezar el, el camino de, de tomar un remedio donde donde para la enfermedad, donde la lentece la enfermedad. No es que, o sea, nosotros sabemos bien que no es un remedio que cure la enfermedad, es un remedio que, que la alentece y es un remedio que puede esperar. Este, más avances de la medicina estamos hablando de un remedio que mínimamente lentece tres años la, la enfermedad y ya te digo, digamos, estamos prontitos acá para salir para bps no, a Cerita ya, ya se estudió solo le debemos darle las gracias ¿no? Este, todo, toda esta parte del juicio este, ellos lo, lo han hecho sin, sin costo y Para nosotros que somos un, una familia que no nos sobra, la llevamos día a día. La verdad que es solo darle las gracias. Bueno, Marcelo, por el caso de su hijo, no, que la otra uh -huh. vez estuvo acá relatando y agradeciendo. Ahí. Qué, qué importante, ¿eh? qué importante. Sí, pobre Gonzalo, este tuvimos mala suerte con el caso de él porque en las primeras instancias en el planteo de la acción de amparo obtuvimos el medicamento en primera instancia pero eso fue apelado por por el ministerio, por el fondo y por el BPS y nos tocó un tribunal que que bueno que no confirma las condenas en caso de medicamentos que no están registrados en el Uruguay y ese es un problema que tienen los, los niños que, que necesitan que tienen enfermedades raras los niños que tienen enfermedades raras este, tienen muchas más dificultades para acceder a la medicación ya no solamente por el costo sino porque en nuestro país el sistema de registro de los medicamentos se ha dejado a exclusivo impulso de la industria farmacéutica La industria farmacéutica, como todos sabrán, se mueve un exclusivo interés de lucro. Si no hay un mercado apetecible, no se registran los medicamentos. Entonces los niños que tienen enfermedades poco frecuentes o raras como Gonzalo, se encuentran ante esta disyuntiva de que los medicamentos no están. Y además, este, en este caso, con una posición jurisprudencial de un tribunal en ese momento que entendía que si los medicamentos no estaban registrados en Uruguay, no se podían mantener las condenas. Entonces, Gonzalo ganó en primera instancia su amparo, pero enseguida fue revocado, por lo tanto no llegó a recibir la medicación. Y tuvimos que volver a hacer otro juicio bajo otra estructura, que llevó mucho tiempo porque no tiene la velocidad del amparo. Y que bueno, que recién ahora obtuvimos una medida provisional para que pueda empezar el tratamiento, que en este caso, como, como decía el papá, es clave para que para que las las consecuencias de, de, de la enfermedad que tiene Gonzalo no se manifiesten y no dejen secuelas para siempre. Claro. Es un chiquilín que ha dado muestras este, increíbles de resistencia a la enfermedad. Es un caso excepcional el de Gonzalo. Este, y bueno, la verdad que para nosotros es una gran tranquilidad haber logrado esto para poder ayudarlo y que, bueno, que tenga las oportunidades que se merece. Un saludo para toda la familia que está en eso. Eh, nosotros en esto de, de ir buscando tratando de poner todos los temas sobre la mesa en lo ambiental. no podemos salir de lo ambiental porque lo de la autopista también es un tema que tiene que ver y mucho con lo ambiental hablamos de esa autopista que es, por lo menos dicen, lo dicen con todas las letras es para llegar más rápido al este que se quiere hacer ¿no? pero se llevaría por delante un pedazo de territorio importante bueno, ahí este, nosotros estamos eh, asesorando a los vecinos de la zona donde se supone que va a pasar el trazado de esta autopista Montevideo-Punta del Este, que como decías ahorraría 20 minutos, llegaríamos 20 minutos antes a, o sea, llegaría 20 minutos antes a Punta del Este, desde Montevideo. Eh, la verdad es que los vecinos han planteado distintas acciones de acceso a la información pública para conocer los detalles de la obra y por ahora no se han conocido detalles de la obra. Pero el manejo eh, ha sido tan desprolijo que incluso los vecinos han sido contactados por las empresas pretenden hacer la hora y en una citación que se hizo algunos vecinos ya pensando en expropiar sus, sus terrenos eh, cuando concurrieron al, al Ministerio de Ambiente eh, directamente quienes los atendían eran funcionarios de la empresa privada ante lo cual este, naturalmente los vecinos se negaron a hablar con, la, con las empresas privadas y, y manifestaron y plantearon que solo hablarían con las autoridades este, del Ministerio Pero fíjense ustedes que estamos en una oficina pública Este, donde los, los planteos de expropiación eran hechos por, por empresas privadas. Por lo tanto, aún estamos este, intentando conseguir los detalles de la obra. Lo que ha trascendido a nivel de la prensa es que ese trazado pone en serio riesgo una zona protegida, incluso este, con, con resoluciones a nivel municipal por el impacto que tiene en la laguna. Este, es una reserva de agua muy importante para la ciudad de la costa. Eh, y sabemos que a la Intendencia de Calerones le preocupa mucho esto, yo tuve la oportunidad de hablar con el, con el actual Intendente y me dejó claro que, que a la Intendencia le preocupa esta obra, que no ve con buenos ojos algo que afecte una zona protegida este, así que bueno, ojalá que, que eso no se concrete, que esa obra no se concrete y que, y que no nos no ganen esos 20 minutos de ansiedad Este, poniendo en riesgo tantos recursos naturales y también eh, el derecho de las personas de un lugar, porque la geografía no es solamente la tierra, la geografía es la tierra y las personas que viven ahí, este, el derecho de esas familias a mantener su, su, su estilo de vida, sus costumbres, este hay hay un montón de producción agropecuaria este que se viene realizando este en esa zona, que, que es sustentable, que sí. es sin agrotóxicos, que se ha reconvertido para no contaminar, y bueno, que ahora le pasaríamos por arriba con una autopista, algo que no tiene mucho sentido. Hay un oyente que es productor, que vive en esa zona justamente, eh, Sebastián, de Rincón de Pando, que se ha comunicado, y la primera vez que se habló del tema acá, él decía, pero no reclamen solo desde el punto de vista del urbano, y este, nosotros vivimos de esto, decía él, ¿no? Eh, con muchas dificultades, ¿no? tremendas dificultades y además venían de familias que ya habían estado claro. en el ramo claro. que se habían mudado de zona y se habían ubicado ahí, habían logrado hacer algo dicen con esto se nos terminaría es como que hay fines que ya no se cuentan para el territorio el tema de la producción de alimentos por ejemplo No hay respeto por eso. Claro, pero además este la reconversión de todos estos productores a sistemas sustentables, sin claro. utilización de agrotóxicos, etcétera es un esfuerzo muy grande, que, que bueno, después se le pasa por arriba, así, sí, sí. Este, la, sinceramente es una pena. ¿Y eso que es normal que los vecinos vayan a un ministerio y que una empresa privada los atienda? O sea, que hay una autorización directa del ministerio? ¿Cómo, cómo es esa la situación? Que no lo sé, no, no sé. Es sabe. totalmente Ajá. raro. ¿Ya ha pasado en algunos otros casos? No, ¿no? yo la primera vez que, ve, que mm. veo es lo, lo que me comentaron estos vecinos. Digo, porque por un lado el, el Ministerio se maneja la posibilidad que no, que no, que ahí es un plan, es un proyecto nada más, pero... pero no, es que lado... parece que los detalles lo tienen los privados. ¿no? esto, En esto también es, este, está tallando una utilización, a mi juicio equivocada, que se viene haciendo de la ley 17.555. Es una ley que se, se sancionó en, el, en la crisis del 2002 donde en atención a las dificultades que atravesaba el país, se entendía que eh, no había muchas posibilidades de hacer obra pública y se permitía a los particulares proponer al Estado obra pública. Claro. Esa, esa presentación de proyectos era analizada y en caso de aprobarse, el que, el, el que proponía la obra tenía una ventaja competitiva en la licitación. Eh, eso tenía cierta justificación, digamos, en aquella coyuntura de crisis económica, hoy evidentemente no la tiene porque no estamos atravesando la situación de afortunadamente uh -huh. del 2002, sin embargo en esta administración se ha utilizado esa ley se utilizó para el proyecto Neptuno y se ha utilizado para distintas iniciativas esto significa, ya ni siquiera es una son las obras que nosotros conocíamos como participación público-privada, esto ya es directamente de los privados haciendo obra claro, pública ¿no? Claro. Este, y bueno y el, como esa ley no estableció un periodo de, de, de, de vigencia digamos, uh -huh. eh, se ha considerado que sigue vigente Y esta administración este, ha promovido que las que las, los consorcios de empresas privadas propongan obra pública, lo cual este de alguna forma desnaturaliza la obra pública, porque la obra pública es una obra que responde a necesidades de la sociedad y esas necesidades de la sociedad son medidas analizadas por el gobierno, sea el gobierno que sea, pero por el gobierno, el sí, gobierno sí. electo, no, no por los particulares que evidentemente lo que quieren es... este promover su negocio entonces esto se ha, se ha llevado a tal punto que, que llegamos a estos extremos donde las propias empresas son las que saben las obras públicas que se van a hacer en el Uruguay antes que las autoridades claro, por eso pasa este, este tipo de cosas hacemos una nueva pausa son las 9 y 32 Seguimos conversando con el doctor Juan Cereta, vamos con algunos mensajes más. Daniel dice, no será ya hora de que quienes eludan sus responsabilidades, como por ejemplo OCE desde la Constitución, está mandatada a encargarse del agua, no cumpla y se pueda castigar, por ejemplo, con prisión a esa evasión de responsabilidad. Dice Daniel Ángel, dice, buen día compañeros de la imprescindible. Anoche en Internet pude ver tres luchadoras por las semillas orgánicas contra Monsanto, Bayern, Estados Unidos pues están logrando eliminar la imposición de Estados Unidos que abastece de maíz transgénico. Gerardo y Alicia dicen, eh, un muy agradecido y fraternal saludo al doctor Cereta, a todos los gobiernos no hicieron caso a los científicos, eh, bueno, como Panario eh, y otros más violando la constitución, entregaron a los imperios del norte nuestros recursos naturales vitales y encima contratos secretos y firmados por secretarios de presidencia y presidentes de la OPP, fueron legales esos contratos pregunta. Ana dice, buenos días, gracias a la radio por invitar a Cereta y gracias infinitas a Cereta por ser siempre un faro que ilumina, siempre ayudando a los vulnerables, siempre del al lado de lo que es justo. Cereta es todo lo que está bien, siempre sereno y apacible y al mismo tiempo firme en lo que defiende, lo admiramos. Dice Ana en el mensaje, también escribe Alejandro, Dice, buen día, saludos al invitado. Discrepo en algo, no lo podemos dar, no le podemos dar el poder absoluto a los científicos, al igual que nosotros, también erran y tienen intereses personales que a veces se sobreponen a los de la comunidad. Habría que buscar formas legales en que el pueblo tuviera participación. Creo que el 2020 nos dejó claro qué tipo de intereses los movía a la mayoría de los científicos. Dice en este mensaje, bueno, por ahí estamos cumpliendo con los oyentes. Bueno, vos no dijiste que había que darle el poder a lo no, científico, ¿no? No, no, <risa> no yo, yo lo que dije es que hay que escucharlos, ¿no? Que, claro. que es Exacto. una voz que merece ser escuchada este, y después bueno, después se tomarán las decisiones. Pero pero incluso en el ámbito de la generación de conocimiento universitario, eh, en el marco de las actividades de extensión está expresamente previsto que incluso el conocimiento científico debe ser interpretado por el conocimiento popular. Es decir, que, que no, no es para, para que el conocimiento, digamos, entre comillas científico, este, sobrepase claro. o sobrepuje el conocimiento popular. Por el contrario, debe haber una interacción, el conocimiento científico debe ser interpelado por el conocimiento popular, y esa es parte de la actividad de extensión, del objetivo de la actividad de extensión, y, y enriquecido por el conocimiento popular. Claro. No, no, Por supuesto que no no desprecio en absoluto eso, y lo que sí digo es que eh, un gobierno que ignora o persigue a los científicos no va por buen camino. Sí, no, sí, no claro. hay por qué coincidir en todo, pero no escucharlo, o bueno, o incluso perseguirlos, no, no me parece que sea jamás el, mm. el camino. Respecto al comentario que se hacía sobre la suscripción de contratos internacionales uh -huh. y eso, a ser un tema muy interesante porque si bien, eh, porque nuestra constitución tiene controles para el relacionamiento del, del país con otros países, porque era la forma tradicional en que internacionalmente nos vinculábamos históricamente claro. en el siglo XIX uh -huh. y hasta en el siglo XX. Entonces, eh, un... Un convenio, un acuerdo entre el Uruguay y otro país Tiene que pasar por el control parlamentario Es decir, el presidente y el secretario no pueden celebrar un convenio de Uruguay Con Estados Unidos, por ejemplo uh -huh. Sin que exista un control parlamentario Y esa es la garantía que el sistema tiene Lo que ha sucedido es que en el mundo En los últimos en el último tiempos En los últimos, no sé, 30 o 40 años Por lo menos eh, El poder ya no radica exclusivamente en los estados El poder radica en, en algunas concentraciones privadas Y ya vemos que los contratos más importantes que ha celebrado el Uruguay en los últimos tiempos no son con est otros estados, son con empresas privadas. Claro. Y la Constitución no prevé un control parlamentario para la suscripción de contratos con empresas privadas. Creo que ha quedado este vetusto el modelo, ¿no? El modelo uh -huh. de, de control parlamentario del Uruguay se compromete con otros países, sigue estando pero no está previsto, este por lo menos específicamente en la letra claro. de la Constitución, un control parlamentario de contratos que se firmen con, con, con grupos que hoy son mucho más poderosos que los propios claro, países. Claro. ¿no? Ahí hay un déficit en el diseño constitucional, sí. hay un déficit que que bueno que merece ser analizado y yo creo que he corregido. Bueno, eh, tenemos que pasar a otro tema y rápidamente te pedimos una opinión. ¿Cómo ves esta campaña que se está haciendo de recolección de firmas para el plebiscito a cinco semanas? estamos a cinco semanas ya de que se termine el plazo y desde el punto de vista político, de, de las reacciones del sistema político eh, y empresarial, eh, financiero, no se han detenido esas reacciones, ¿no? O estamos como en el primer día, uno escucha. Ayer nos mandaban un video tomado de, de, de un televisor en una casa eh, de un canal de Buenos Aires, aparecía allí Saldain Hablando sobre el tema de la reforma de la seguridad social, el, el ministro de Trabajo y Seguridad Social también ha, se ha convertido en un abanderado no contra el plebiscito. ¿Cómo ves esta campaña en este momento? Bueno, yo creo que es una campaña a esta altura heroica de, de quienes están al frente, porque eh, la verdad que el sistema político, salvo alguna excepción muy puntual, Este, ha estado omiso o, o, o, ha, o ha llevado adelante una campaña en contra o sí. ha estado omiso siquiera en pronunciarse sobre, sobre el plebiscito y, y sobre todo en dar una discusión con, con, con altura, ¿no? Eh, que no se base en agitar miedos o cucos que, que bueno no contribuyen a nada. Yo creo que, que ahí sí hay un déficit, a mi juicio, del de sistema político político en participar con, con, con insumos de calidad, sobre sobre si sí, lo que se está reclamando, porque alguien podría... Yo creo que la justicia de, de la edad de jubilación, se podrá discutir si es 60, 61, 62, pero no, no la discusión no pasa mucho por eso. Entonces, creo que, que el derecho de que las personas que trabajaron toda una vida a los 60 años y 30 trabajos se puedan jubilar, debería ser algo en el que estemos todos de acuerdo. La sí, cuestión claro. será después cómo, cómo hacemos para que eso se logre. Y, y respecto a que en la jubilación mínima este, quede equiparada al salario mínimo nacional, parece que no debería tener ningún, ninguna objeción o ¿no? ninguna oposición. ¿Quién puede estar en contra de que alguien este, tenga una prestación jubilatoria de mil pesos? Creo que la, la cuestión ha pasado por el tema de las AFAP y se han vuelto a agitar cucos que, que, bueno, que en su momento se agitaron cuando se creó el sistema de AFAP. Sí. Eh, yo nunca estuve de acuerdo con el sistema de AFAP desde el principio, pero en aquel momento es verdad que no sabíamos cuál iba a ser el resultado. Ahora ya sabemos que el resultado es desastroso. O sea, sí. ahora alcanza con preguntarle a cualquier trabajador que perciba algo de una FAB, que nos diga cuánto le pagan, que nos diga este, si ha sido bueno o ha sido malo. A la prueba está lo que ocurrió con los cincuentones. Nadie quiere las AFAP. Entonces, han sido un desastre. Han sido un desastre para los trabajadores. Pueden haber sido útiles para los gobiernos, pueden haber sido útiles para los ministros de economía sí, que, encontraron, que ahí, ¿no? encontraron ahí una manera de equilibrar las cuentas con, con la toma de deuda, etcétera, etcétera. Pero para la gente, para los trabajadores, la SAFAP ha sido en el Uruguay un fracaso absoluto. Me parece que eso alcanza con hacer una encuesta no vamos a encontrar ni un solo uruguayo jubilado que diga estoy muy contento con lo que me paga la FAP, salvo alguna excepción que pudiera encontrarse. Entonces, analizados estos tres puntos, Eh, resulta difícil entender cómo este nuestro sistema político casi en su, en su casi íntegramente o ha estado en contra de esta, de esta propuesta o sin, sin olímpicamente la ha ignorado, ¿no? Este, pero bueno, eh, por eso destaco principalmente a aquellos que se han puesto sí, sí. esta lucha en los hombros, y, y bueno, ojalá que, que el tiempo dé para juntar las firmas, porque me parece que el gran obstáculo acá es llegar a las firmas. A Una la vez firma. que se consigan las firmas, dudo mucho que, que la gente no acompañe. Eh, de todas maneras, una cosa que hemos visto que distinta a otros eh, plebiscitos, ¿no?, a otras campañas de recolección de firmas, como nunca se utiliza la papeleta como material para conversar, porque, como se han dicho muchas mentiras, de que va a pasar esto, que esto, proponen hacer esto, que, que es mentira, eh, y entonces hemos visto gente que junta firmas diciéndole, no, pero miren, la papeleta, lo que se firma es esto, y, te, y le muestran los tres puntos, ¿no?, que le das más valor ahora digo pensando en el momento en la etapa que estábamos de, de que bueno y cuando sale la papeleta no el apuro de que claro. salga la papeleta como una cosa formal para poder firmar pero el texto era muy importante se, se está demostrando sí sí y la, y la campaña de, de, de gobierno y de quienes no han, no han este, estado afines a esta a esta propuesta este ha sido intentar convencer a los trabajadores sobre todo De, de que militen una causa que es trabajar hasta el día antes de su muerte ¿no? Sí. algo que, que cuesta un poco sí. eh, comprender claro. ¿no? Sí, sí. y que no los eh, decirles que no los dejan ahorrar porque ahora se, con esto se va a prohibir ahorrar, el ahorro va a estar prohibido si prospera el plebiscito ¿no? si, sí, se han dicho muchas cosas que no son este está clarísimo que, que, la, que la, la propuesta no, no prohíbe el ahorro sí. eh, lo único que hace es volver al sistema que, que mejor le funcionó el Uruguay En, en, en su historia, que ha sido el sistema público de, de prestaciones de seguridad social, eh, así que no es nada desconocido para los uruguayos lo que el modelo que está detrás de esto. Lo que sí en el futuro habrá que discutir es, es lo que tiene que ver con la financiación, porque también se ha dicho que esto es irresponsable porque no se puede financiar. Sí. Bueno, no se puede financiar si seguimos con los mismos parámetros que hasta ahora, es decir que todo lo pagan los trabajadores. Todo lo pagan los trabajadores y alguien me va a decir, sí, pero están los aportes patronales. Los aportes patronales los, los aportes patronales son los únicos aportes que de alguna manera se pueden trasladar a los precios, se pueden trasladar al costo, etcétera. Los únicos que no pueden trasladar lo que pagan son los trabajadores, ya sean los que están en actividad como los que están jubilados. Claro. Entonces, eh, lo que habrá que sí discutir en el futuro, si ojalá esta reforma se aprueba, es como pasamos a un sistema que no sea casi exclusivamente contributivo, donde haya... Este, posibilidad de grabar a otros que no sean solo los trabajadores sobre la espalda de quienes recaiga el sistema de seguridad social. Muy bien. Bien. Hacemos la última sí. pausa. Bueno, y tenemos en el estudio a José Luis Vázquez, que la audiencia sabe, es de prensa, pero para esto pide la volada, ¿no? <risa> no, queríamos consultar a, a Juan Sereta por eh, la situación que hablábamos ayer de jubilados bancarios, eh, que, jubilados bancarios que se preparan para ir contra la ley 20.208 que para que aquella gente que no está no se acostumbra a, a revisar leyes, yo si pudiera tampoco lo hacía, ¿no? No. Una <risa> cuestión de trabajo, pero bueno, la mencionada ley establece modificaciones al régimen de la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, incluido un impuesto. Sí, en el artículo 8 esta ley crea un impuesto este, a los jubilados, a quienes perciban prestaciones de seguridad social por la caja bancaria, este, un impuesto a los, a los jubilados bancarios en definitiva, sobre todo a los que tienen a los que se jubilaron a partir del año 2009. Uh -huh. Un impuesto o sea, que va que es el 4% de su jubilación. O sea que estamos hablando de una suma importante de cada uno de los jubilados. De todos los meses, esos jubilados, a partir del 1 de enero de 2024, empiezan a, a haber retenido un 4% de su jubilación como concepto de este tipo de impuestos. Mm. De impuesto que en realidad es un, lo que nosotros llamamos un paratributo, porque es un tributo dirigido a la propia caja. O sea que estamos hablando también, no hablamos de todos los jubilados bancarios, sino que hablamos de no. una parte. Sí, los, los que se jubilaron antes, los llamados jubilados del 2008, eh, ya tenían otro tributo. Ajá. Este es un tributo que va exclusivamente este a quienes tienen causal a partir del 2009. ¿Es más grande o más chico? Es parecido, es un, creo que es un poquito más incluso el del 2008. ¿no? No, además las tasas se pueden, este, tienen franjas y se pueden regular por posteriormente. Por ahora es un 4% el, de, el actual. Eh, o sea que eh, ¿qué, qué jubilados tendrían que preocuparse de esta situación concreta bueno los que se jubilaron a partir del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2023 esos esos jubilados este esos los que se jubilaron recién digamos antes, sí. en el 2023 o que se jubilaron del 2009 para acá eh, esos a ellos les afecta este impuesto y por lo tanto eh, tienen la chance de, de cuestionar su constitucionalidad Bueno, ¿y esta iniciativa de qué habla, Juan? Esta iniciativa habla de este plantear un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia sobre la creación de este paratributo. Eh, esta, esta cuestión de, de la constitucionalidad de los paratributos ya ha sido analizada muchas veces por la Corte. Eh, todos recordarán las inconstitucionalidades del, del IRPF primero, después del IAS, y también la del impuesto a la caja bancaria que se creó en el 2008, Eh, que, que todas fueron resueltas este, negativamente para aquellos que plantearon la inconstitucionalidad. Acá lo que lo que en aquellos casos se analizó era, eh, dentro de otras cosas, pero los principales argumentos tenían que ver con si las jubilaciones eran materia agravable, digamos materia de impuestos, eh, eh, se analizaba también si el artículo 67 establecía una especie de intangibilidad de las, de las jubilaciones, etcétera. Eh, yo creo que en este caso el camino a recorrer va por otro lado, no va por esos, por esos argumentos que pueden ser respetables pero que ya sabemos que la Corte, que en general la Suprema Corte de Justicia no la actual pero las anteriores no los han recibido yo creo que, que el camino ahora es, es sobre todo transitar la argumentación que tiene que ver con un principio en materia de derechos humanos que es el principio de no regresividad y que establece que sobre todo en un sistema jubilatorio como el nuestro que es esencialmente contributivo eh, que establece que aquellos que ya han generado causal jubilatoria Este, no pueden verse afectados sin, sin considerar a eso como un, como una regresión en lo ya conquistado, ¿no? en lo ya adquirido. Es decir, este, en un sistema contributivo como el nuestro se hacen determinados aportes durante un determinado tiempo y a propósito y en consecuencia y en relación de esos aportes se va a percibir una prestación el resto de la vida. Este, Eso, eso evidentemente se ve se ve atacado, se ve este, disminuido cuando en la mitad del camino, cuando yo ya tengo la causal... Esté configurada me le, me le ponen el estado me le pone un para atributo nosotros entendemos y en esto sí ya hay jurisprudencia pacífica que se pueden establecer tributos o para tributos sobre las jubilaciones pero entendemos que no pueden hacerse que pueden hacerse sobre aquellos trabajadores que todavía tienen una mera expectativa de obtener una jubilación pero no sobre los que ya tienen una jubilación ganada digamos, uh -huh. que serían esta, esta porción justamente de trabajadores uh -huh. hoy jubilados Bueno eh, ayer ya, ya tuvo una, una por lo menos una sorpresa, llamémosle así porque nuestro compañero Fabricio Acosta preguntó a, a, a un diputado que, que que conoce estos temas, que estuvo en la votación de la ley 20.208, el diputado Conrado Rodríguez, y Fabricio le preguntaba si sabía de esta iniciativa, y dijo, no, me sorprende totalmente, dijo el diputado, porque estuvieron eh, todas las partes, dice, y hablaba de todas las partes, hablaba de la asociación de bancos, y hablaba del sindicato. Y dice, no, estaban contentos, dijo, porque eh, esta ley 20.208 resolvía el tema de la caja bancaria. Y no no, no les parecía que lo sorprendía esta iniciativa. Bueno, seguramente estimo que todos esos que estuvieron ahí en la discusión de la ley este pensaban que la única alternativa para salvar a la caja bancaria era esta este Está claro que aquellos que son los que sufren el impuesto este, no, no opinaron porque seguramente claro. no estarían de acuerdo en que se, en que la caja se financiara con un nuevo aporte que van a ser los ya jubilados ¿no? uh -huh. este, o exclusiva o, o no, no solo porque también hay otras previsiones en la ley pero que no, que no dependiera de los ya jubilados con un nuevo impuesto a los que ya tienen, Este, para poder financiar la caja, seguramente este si le preguntaban a todos estos jubilados que, que bueno que nos han consultado a nosotros, no estarían tan de acuerdo con la ley. De todas maneras, eh, esto no va en detrimento del valor que tiene la ley porque en el, el parlamento es absolutamente legítimo para votar y si reúne las mayorías, la ley está vigente, pero nuestro sistema permite que aquel que considere que una ley válida, aprobada legítimamente, este vulnera un principio como este, pueda plantear la inconstitucionalidad que no va a tener efectos generales, o sea, que la, la inconstitucionalidad no va a dejar sin efecto la ley, simplemente va a permitir que aquel que obtenga una sentencia de la Corte no se le aplique a esa persona. Es decir, la inconstitucionalidad en nuestro sistema tiene efectos solamente para las personas que la plantean. La ley va a seguir vigente, se va a seguir aplicando a todo aquel que no obtenga una sentencia favorable en la Corte. Pero aquellos que sí vayan y lo planteen y obtengan una sentencia favorable, esas personas, solo esas personas, no van a ser, si triunfan, no van a ser grabadas por ese 4%. O sea que en este caso, eh, el artículo 8 eh, tendría que reunir las voluntades, ya se sabe qué voluntades son, o sea, este grupo de jubilados bancarios A mí me contactó un grupo de jubilados bancarios, primero me pidieron si podía estudiar el tema y darles una, sí. una opinión, y les hice un informe para ellos, hicimos un Zoom donde se, se, se reunieron un montón, este, y ahora, como la conclusión fue que es posible plantearla con esta nueva argumentación, este, ahora hay muchos que se han decidido a plantear la acción de inconstitucionalidad, pero queda claro que solo se van a beneficiar en el caso de tener éxito aquellos que hayan participado del juicio. Los jubilados bancarios que, que están a, a, alcanzados por este impuesto que no hayan obtenido una sentencia de inconstitucionalidad van a seguir pagando el impuesto. ¿Son recursos individuales que se presentan? Son individuales, se pueden, se pueden presentar conjuntamente pero tienen efectos para el caso individual. Ahí está. Eh, ahora, todo esto, eh, tiene eh, qué, ¿qué cambios puede haber con respecto a, a la recolección de firmas y el plebiscito que se viene que seguramente va a venir, digo yo que vamos a llegar a la firma, no sé. Bueno. ¿Vos tenés alguna noticia? de No, últimamente no, pero, pero bueno, hay que, hay que acelerar para, para llegar bien y tranquilos y con un número que sea suficiente sobradamente. Este no, está claro que todos los que están en contra de este impuesto seguramente también están a favor de, sí. de la reforma, ¿no? porque evidentemente este lo favorece este, que, que la reforma prospere. Va, va, en consonancia, digamos, con los principios que también se crimen. En, este, en en esta acción este, así que este, doy por descontado que aquellos que adhieran a esto seguramente también van a firmar y también van a acompañar en el caso de que se lleguen a firmar Sí, por lo menos me pidieron papeletas a mí con respecto a esto eh, pero bien de todas maneras esto está corriendo y en curso, vamos para terminar, por, por lo menos para mí eh, vamos a reiterar quiénes entran eh, o tendrían que adherirse a esta iniciativa para dejar sin efecto ese impuesto. Los que, los que pretendan dejar sin efecto este impuesto tienen que promover una acción de inconstitucionalidad y son aquellos jubilados de a partir del año 2009 hasta el 31 de diciembre del 2023. Perfecto. Muchas gracias, Juan. Por nada. Bueno, y terminando ya así con, con la entrevista, eh, son muchos los temas en los que estás, es ¿verdad? Obviamente hay un método de trabajo que permite asumir todo eso y uno piensa en todos los otros que hay que te sabemos interesado por ejemplo el tema de la situación de la gente en calle que estamos como fuera todavía de, de la zafra porque ahora cuando cambie el clima y venga el frío y todo eso empiezan los operativos de invierno y todo lo demás uno tiene muy subjetivamente visto una gran un gran crecimiento de la cantidad de gente en calle no no sé si eso sí sí este Yo creo que el, el tema de la situación de calle, este, o el sinogarismo como se le denomina a nivel internacional. ¿Sinogarismo? Sí, tiene, tiene múltiples aristas. Este. Una está vinculada directamente en el caso de Uruguay al, al funcionamiento del sistema penitenciario. O sea, el aumento de privados de libertad que ha habido ha sido Ay. escandaloso y eso definitivamente este replica en las personas que, que después terminan, que egresan del sistema penitenciario y en, en su inmensa mayoría este terminan en situación de calle. Eh, y también tiene que ver y está indisolublemente este, vinculado a los problemas de vivienda. Claro. ¿no? Este, nosotros en, en facultad venimos trabajando ahora desde el año pasado. con un abordaje inicial, pero venimos en eso, este, incluso con compañeros de la facultad de arquitectura, con, con una con una visión, este, de una doctrina Este, que se denomina este, Housing First, que se, se significaría la casa primero uh -huh. eh, que desafía el paradigma que Uruguay ha, ha seguido y que muchos países han seguido que se denomina el, el, el abordaje en escalera del problema de la situación de calle que es decir, bueno, primero este, analizamos tal tema después este, este al otro, el tema del consumo el tema de la salud mental eh, y bueno, este nuevo paradigma de, de, de Housing First lo que plantea es, primero tiene que tener una casa a la persona Después podemos, todos nosotros primero tenemos que tener un lugar donde dormir, un lugar donde ah. de, de ejercer nuestros derechos más elementales Y después de tener una casa, que no es sinónimo de refugio, por las dudas, lo aclaro eh, Después de eso, recién podemos abordar otras problemáticas que cualquiera de nosotros puede tener Cualquiera de nosotros puede tener un problema de salud mental o de adicciones claro. bueno, Eso habrá que abordarlo después, pero primero, indispensable para poder entrar el resto es tener una casa. Entonces, está íntimamente vinculado también al problema de la vivienda, que es un déficit en Uruguay este, tremendo. No hay déficit de viviendas, hay déficit de gente que no tiene vivienda. ¿no? Es brutal. Bueno, eh, será tema para, la próxima, para bueno. el próximo encuentro. Juan Cereta, muchas gracias por, por haber favor. venido. Un placer.